Vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo El Gato Silvestre, quien eh, viene cubriendo desde un comienzo de la provincia de La Pampa. ¿no? Esta fue una semana, o es una semana muy importante en este sentido, y El Gato nos va a contar y nos va a comentar todas las, las novedades que se vienen dando en los últimos días. Eh, Gustavo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, buen día a la audiencia, ¿cómo les va? Muy eh, bien. Sí, como vos decías, Seba, esta semana ha sido importante porque en realidad en, el día de ayer, en la jornada de ayer fue la última vez que alguien tomó la palabra en el juicio eh, de parte de las víctimas, se, o sea, se escuchó por última vez en el debate antes de la sentencia una palabra eh, de parte de las víctimas. Eh, en realidad, técnicamente lo que ocurrió ayer y está ocurriendo hoy es el turno de las réplicas, o sea, ustedes saben que ya se hicieron los alegatos, se hicieron la, los pedidos de condena, y el tribunal da eh, posibilidad de hacer réplicas a, acerca de lo que dijeron eh, las otras partes. En el turno ayer fue de las querellas, que la ejerció el, el abogado Franco Catalani, y m, hizo una réplica en la que insumió buena parte de, de, de su exposición en eh, revalorizar el testimonio de que dieron la, las víctimas, en realidad él habló de sobrevivientes. Digamos, los sobrevivientes que durante 40 años soportaron el asedio respecto a, a lo que les pasó, a, a, a la verdad que tenían por decir, después de 40 años pudieron eh, narrarlo, relatarlo en un juicio y eh, él dijo una frase que, que fue eh, bastante gráfica, que a través de ese testimonio de los sobrevivientes fracasó el genocidio, ya que el genocidio, además de, de la desaparición de personas y, y de, de secuestros, una, una parte que, que tiene incluida es el ocultamiento de este tipo de delitos. Entonces, uno de los ejes de, de la réplica fue valorar eso, esos testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, que permiten conocer la verdad de lo ocurrido después de, de 40 años. Uh -huh. eh, Catalani también eh, mencionó en este sentido que eh, durante el juicio desfilaron frente al tribunal casi 200 testigos y no hubo un solo testimonio ofrecido por los defensores que contradijera ese tipo de relatos. Eh, además, eh, mencionó que la reparación más importante que buscan es justamente eh, la sentencia y las reparaciones simbólicas que han pedido eh, durante el alegato. Muy Otro bien. De, sí. de los tramos de la réplica de Catalani fue desmentir esta idea abonada por los defensores y los represores de que la provincia de La Pampa fue una isla durante la dictadura. En realidad Catalani eh, planteó que a partir de, del juicio, de los testimonios, de las pruebas que se han conocido, está comprobado justamente que La Pampa no fue una isla que acá no hubo hechos aislados, sino que participó eh, de el, un aparato represivo planificado en distintas regiones en el nivel eh, país. También hizo una diferencia, de los de las de los argumentos o de lo que dijeron los represores para intentar minimizar lo que sucedió, es que en la provincia de La Pampa no hubo desaparecidos. Bueno, Catalani justamente también derribó esta idea planteando que eh, la, las decenas de desaparecidos pampeanos que, que fueron desaparecidos, que están desaparecidos al día de hoy eh, en otros puntos del país, en realidad fueron fichados y, y sufrieron de, digamos, y quedaron debajo de la inteligencia de, de la dictadura en La Pampa, en primer lugar. Y en segundo lugar, que eh, los secuestrados pampeanos, cientos de, de, de, entre los cientos de secuestrados pampeanos que hubo, fueron detenidos y eh, la mayoría durante días, semanas o incluso o meses, eh, nadie informaba dónde estaban detenidos, en qué condición, digamos, una situación de incertidumbre, y que más allá de que hayan, eh, luego hayan eh, recuperado la libertad o, o aparecido con vida, durante un tiempo también estuvieron eh, desaparecidos. Muy Otro bien. punto sí. que planteó eh, Catalani para desmentir eh, a, o para contradecir a, a la defensa de los represores es que en La Pampa hubo centros clandestinos, más allá de que esos eh, edificios coincidieran con instituciones públicas como la seccional primera, los puestos camineros de Catriló eh, y de Jacinto Abraus y demás. Justamente el, el hecho de, de centros clandestinos no, quiere, eh, no significa que sean lugares ocultos o no conocidos, sino que esos lugares fueron utilizados para tener detenidas en forma ilegal eh, o en forma clandestina a las víctimas eh, de la represión. Y bueno, finalmente otro punto, otra réplica fue eh, negar la, la prescripción de los delitos como pidieron en, en algún momento los defensores de los represores y eh, mencionó como un argumento bastante insidioso decir que ha habido demora en la persecución de estos delitos porque justamente este tipo de delitos los cometió el mismo Estado, desde el mismo aparato del Estado y el mismo aparato del Estado se... Eh, encargó de ocultarlos o de retrasar eh, o de impedir su juzgamiento entonces pedir la prescripción eh, es eh, por lo menos un, un argumento eh, insidioso según eh, las querellas eh, eso ocurrió Seba en el, en el día de ayer, en la jornada de hoy fue el turno de la réplica de, la, de las fiscalías del fiscal Leonel Gómez Barbella que eh, Se, se dirigió más o menos en la, en la misma, en la misma sí, línea, sí, resaltó el testimonio de, de las víctimas, que fueron eh, cerca de 200 testigos, repito, eh, coherentes, eh, y dijo, según la, la versión de los represores, pareciera que eh, en La Pampa nadie hizo nada en ningún lugar y, dos, y se confabularon 200 claro. personas en declarar en forma coherente sobre secuestros, torturas y demás tipo de vejámenes eh, sin tener contradicciones, a, uh -huh. algo eh, realmente difícil de, de creer. Sí, sí. En, en estos momentos el juicio está en un cuarto intermedio y eh, después eh, aproximadamente en media hora eh, continúa el turno ahora, los defensores tienen una última oportunidad de hacer una dúplica, se, le, se menciona en el, en el lenguaje judicial, que es como la posibilidad de hacer una nueva réplica eh, ante lo que dijeron las querellas. No. Esto va a ocurrir en el día de, día de hoy, seguramente no van a terminar, el juicio continúa, la próxima audiencia es el 1 de julio, allí terminarían las dúplicas, eh, habría, el tribunal le va a dar la oportunidad a los 14 imputados de decir una última palabra, es algo breve, no es una declaración, sino una última palabra antes de que se escuche la sentencia. Según estos pasos, eh, podríamos estar diciendo que la sentencia seguramente estará sobre el final de agosto o primeros días eh, de septiembre. Eso es más o menos lo que podemos contar, de lo que ha ocurrido en estas dos Bien. jornadas de, del día de ayer y de hoy. Estaba, estaba leyendo las declaraciones de Gómez Barbella en el día de hoy, que también fue contundente, no como decías vos, eh, afirmando que quedó acreditado que hubo un plan sistemático represivo llevado a cabo por la estructura militar del Estado. Sí, sí, eh. sí porque además, digamos, eh, esta, esta cuestión que, que dicen los defensores de que solamente se, se está juzgando... Por, por testigos únicos que son las víctimas, o testigos de oídas a partir de las víctimas que no están por el paso del tiempo, que no han podido declarar, y declaran familiares y demás. Eh, no, no es eh, solamente la, el, la palabra de las víctimas y de estos testigos las pruebas que están, porque hay un, está el sumario que se hizo en su momento re, con la recuperación de la de la democracia, y también hay pruebas documentales como partes de la comisaría y otro tipo de, de documentos que ubican a los, a los imputados en el lugar y en el tiempo de los hechos, digamos, ubican a los imputados en el sitio y en el momento en el que ocurrieron eh, o los secuestros o los tormentos. Entonces, eh, digamos revalidando la, la carga probatoria eh, que hay eh, en este momento. Ta además, digamos, también hay prueba documental de la dependencia de la formación de la, del grupo de tareas de la subzona 14 que, que operó en la provincia y su dependencia con eh, su subordinación a otras eh, estructuras, a otros eslabones superiores de un plan sistemático que abarcaba al, a todo el país y abarcaba también a, a La Pampa, que no fue una isla para nada eh, en, esta, en esta situación. ¿no? En absoluto. Eh, Gustavo, bueno, vos fuiste, o sos uno de los que mejor ha eh, cubierto todo lo que tiene que ver con el juicio ¿no? en, eh, a los represores en La Pampa. ¿Qué hay que esperar de la sentencia en agosto o en septiembre? Mirá, lo que, están, eh, lo que se está esperando son eh, una condena dura, digamos la, tanto la fiscalía... ...como las querellas han pedido el máximo de las penas posibles en, eh, en todos los casos... ...ustedes, eh, digamos, hay, eh, por, por cada delito hay una escala, eh, según los agravantes o los, o los atenuantes... ...en la que los jueces pueden manejarse, o sea, puede haber una condena mínima... ...si se encuentra probado un delito a partir de algunos atenuantes o una escala máxima, eh, si se comprueban, eh, si, si están en juego eh, los agravantes. Tanto la, las querellas como las fiscalías coincidieron en pedir en todos los casos el máximo de, de las penas, y los agravantes eh, son un montón, digamos. Estamos hablando de, de funcionarios públicos que estaban ejerciendo el poder del Estado, para eh, cometer delitos atroces de, de lesa humanidad y aprovechando las herramientas que le da, daba el Estado para cuidar a las personas, justamente para cometer delitos y lejos de, de, de cuidarlos, para, para hacer eh, persecución ideológica, política eh, y de todo tipo. Así que la, la expectativa mayor es que haya eh, penas duras, es lo que están esperando la, la, el movimiento de derechos humanos y, y, y diferentes organizaciones, y un dato no menor, que creo que es eh, el, uno de los elementos más importantes de este juicio, es que es la primera vez que, que, va, que, que enfrenta... Eh, el banquillo de los acusados y la primera vez que habrá que pueda haber sentencia sobre el ex jefe de policía de la de la Pampa durante la dictadura, Luis Baraldini. Luis Baraldini, uno de los engranajes más importantes del aparato represivo, en 2010 escapó, no dio cuenta a la justicia porque estaba prófugo en Bolivia. Después de un tiempo se lo pudo recapturar y después de tantos años es la primera vez que tuvo que, que rendir cuentas por los hechos acontecidos en aquella época. El otro, el otro eslabón alto de la jerarquía del aparato represivo que no entró en el juicio de 2010 y que tampoco está en este, es el jefe militar de la subzona 14, eh, Fabio Iriard, que en realidad está con eh, serios problemas de salud que impidieron que estuviera en el juicio. Pero bueno, eh, entonces, la máxima eh, autoridad, eh, la máxima jerarquía del aparato represivo está representada en este juicio por Luis Baraldini y de allí la importancia de, de una condena. Y también, por supuesto, eh, otro de los datos importantes, otra de las expectativas es que en este juicio se le va a dar respuesta a, a más de 200 víctimas que sufrieron eh, distintos, uh, distintos suplicios durante la dictadura. En el primer juicio de 2010, eh, no había, el, las víctimas, los casos que se ventilaron, no llegaron a 30, habían sido, son eh, 28, es decir, eh, solamente se había dado respuesta, se le había dado justicia a 28 víctimas. En este caso se abarca a muchos más, eh, avanza la justicia la, y, y fundamentalmente la reparación digamos, eh, simbólica de eh, fijar una verdad, de, una verdad histórica. Eh, culminado este juicio, si, si se llega a la, a la sentencia, eh, seguramente, eh, como dijimos, en agosto o septiembre, sí. quedará una etapa final, que es un tercer juicio, con un, hay un número menor de víctimas, pero en, en las que se van a juzgar y se van a ventilar los delitos, los ataques sexuales que se perpetraron en este esquema de, de secuestros y torturas. Eso sería una tercera etapa uh -huh. que esperemos, digamos, esa también es otra, otra expectativa, que se llegue a esta sentencia, que haya una condena ejemplar para avanzar en ese tercer juicio eh, que terminaría, digamos, de, de zanjar o de, o de dar eh, justicia a todo lo ocurrido en aquella época en La Pampa. ¿Por qué es un juicio aparte de eso? Eh, tiene que ver con los querellantes, con las querellantes. No, no. Tiene que ver con que eh, se, en un determinado momento se, las querellas eh, eh, y, la, y la propia, el propio juzgado federal eh, consideró que para no seguir dilatando eh, la, la, sentencia... la instrucción había que darle un corte, llevar a juicio. A, a, a los imputados por esta cantidad de delitos y lo que todavía faltaba tramitarse eh, dejarlo para un tercer juicio porque si no se iba a hacer digamos, eh, demasiado prolongado demasiado extenso y el criterio fue avanzar en un punto se dijo bueno hasta lo que está tramitado está hecho démosle un corte, mandémoslo a juicio eh, y el resto lo que quedó afuera Como, como esto que te sí. digo yo, de los delitos sexuales, eh, se deja para una tercera etapa. Es el, es el mismo criterio que se utilizó en 2010. Uh -huh. Digamos, en, do, en 2010 se avanzó con 28 víctimas, se actuó y paralelamente el juzgado fue tramitando el resto de, la, de las víctimas que, que habían quedado afuera eh, de ese juicio. Digamos, si se hubiera tramitado todo junto, estaríamos eh, al día de hoy sin ningún tipo de, de juicio y se hubiera garantizado la impunidad. Claro, exactamente. Clarísimo, completo, como siempre, Gustavo, te mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Nos Gracias, hasta, luego. hasta Gustavo, luego. Gustavo Silvestre, eh, compañero de Radio Quermés, periodista del diario De La Pampa, eh, insisto, ¿no? es una de las personas que eh, más y mejor eh, han, han cubierto todo lo que tiene que ver eh, con el desarrollo de... Eh...